Tremenda por el norte con los dos equipos de corriente, San Martín y Regata, con la unión de Formosa y diez días después va a cerrar el último juego frente a San Lorenzo Almagro. Va a tener que manotear algunos de estos partidos que les conté, Obras-San Martín o Gimnasia de Comodoro, y después hacerse fuerte de local en los cuatro que le quedan para poder sortear la última colocación. Y ahí depender también de lo que pueda llegar a ser hispanoamericano. Alberto Ay. García, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién me habla? Bien, ¿cómo cómo andas vos? ¿Todo bien? Muy muy bien, gracias a Dios, sí. Bueno bueno, el... bueno, bueno, bueno. Sí. Te molestamos los últimos minutitos del programa para que nos cuentes algo de la Copa América. ¿Cómo se va a jugar tres cuadrangulares, siete equipos que se van a clasificar a los Panamericanos de Perú en el 2019? De, de cada cuadrangular pasa un equipo, pero Argentina igual va a estar en la Final Four porque es el país organizador junto a Uruguay y Colombia, pero Argentina va a organizar el F4 y por ser organizador pasa directamente a la final. ¿Es así? Eh, sí, eh, sí eso es correcto. Lo único que yo te quiero aclarar es que el Comité Ejecutivo, este digamos, ante la presencia de los presidentes de las tres federaciones aquí, mostraron su interés este, en, en participar de, del evento y en esta semana estamos... Yo estoy viajando la semana que viene para, para Argentina-Uruguay para firmar los acuerdos y luego para Colombia. Pero bueno, eh, en principio son los tres países que organizarían el torneo. Y eh, como tú dijiste, este Argentina va a organizar uno de los cuadrangulares y va a organizar también el, el Final Four. Entonces, este por esa razón, Argentina va a estar clasificado en el Final Four independientemente de la posición que ubique en el cuadrangular que se va a jugar en Argentina también. Así que claro, si, claro. El, si Argentina sale segundo o tercero, igualmente juega, y el primero en el cuadrangular también, ¿no? por supuesto. Claro, claro. Y, y digo, esto eh, deportivamente me imagino que no es lo que más cómodo les cae a ustedes tampoco, ¿no? No, mira, es muy buena... En, en, en fin, nosotros estamos realmente... No es deportivamente bien porque se juega en tres países diferentes, porque, digamos, este son menos días de competencia, hay unas ventanas que que, que no tenemos tanta, tanta difusión, pero realmente creo que esta Copa América se eh, vino para quedarse y para el 2021 evidentemente tenemos que hacer algunas cosas adicionales que no hemos podido tener, hacer ahora por falta de tiempo, Y, y lógicamente darle el prestigio que realmente debe tener la competencia. Pero claro. nosotros estamos muy felices de que se pueda repartir en diferentes países la, el torneo. Lo que pasa es que no tan cortito y no tan apurado, ¿no? ¿Los tres cuadrangulares se juegan al mismo tiempo o se juegan en fecha diferente? Sí, una diferencia de unos di de un día, pero pero casi al mismo tiempo, sí. Porque te imaginas que, por ejemplo, el que juega en Colombia, el que juega en Uruguay, y luego tiene que ir... A... Tienen que viajar a Argentina, ¿no es cierto? tiene que tener un día de descanso, así que tenemos que hacer un, un, un ejercicio ahí para que un cuadrangular, especialmente el de Colombia, comience un día antes, ¿no? ¿Y lo, los, tres antes. los tres cuadrangulares irán televisados? Eh, y, ¿Y por qué cadena? ¿O no se televisará? ¿Cómo? ¿Los tres cuadrangulares irán televisados? Sí, claro, claro, los tres cuadrangulares se televisan eh y, y, y qué televisióna te dice por no no no eso no está decidido todavía este viva eh, está está tratando de que de negociar este tipo de eventos porque todavía no ha cerrado nada en el continente americano está trabajando en eso en este momento está muy bien, está muy pero puede bien. ser cualquier cadena de televisión inclusive pueden ser canales locales también no es cierto. Claro, claro, claro, claro. Y esto sería del 25 de agosto al 3 de septiembre, ¿verdad? Y creo que 26, 26 de agosto me parece que es el primer cuadrangular. 26, 27 de agosto. El otro 27, 28, 29 y el otro 28, 29, 30. Está bien. Y después del 3 del 3 de septiembre empezaría la, la, la, lo que sería la Final Four. El, el, el 2, el 2 de septiembre. El, el día 30, el... digamos, el día 31 sería el viaje, el día primero el descanso y entrenamientos, y el día 2 y 3 jugamos ya al Final Four. Bueno, bueno. Bueno, Alberto, queríamos tener que ya unos minutos para tratar de confirmar esto que había surgido ayer a la tarde con una especie de rumor y, y, y confirmarlo a través tuyo. Eh, así que te agradecemos mucho el contacto. La semana nos vamos a poner en contacto para hablar más extensamente del trabajo que Sí, seguramente ya tendremos una confirmación la semana, de, la semana que viene de todas las sedes. Exactamente, te agradecemos mucho el contacto ¿eh? Ok, una, un abrazo Abrazo enorme, bueno, Alberto García, responsable de Fibroamérica eh, Confirmando que Argentina, Uruguay y Colombia serán la sede de la Copa América Que se va a disputar a partir del 26 de agosto Y con el Final Four que va a arrancar el 2 de septiembre